joanna sintió eso es bueno y cómo ya estoy aquí quieres tener un pequeño combate one min sonrió te lo habría preguntado si no lo hubieras hecho joanna agarró una espada y comenzó a entrenar con one min poco después algún tiempo después has mejorado mucho desde nuestro último entrenamiento joan le dijo a one min que estaba tirado en el suelo empapado en sudor Sin embargo, todavía no puedo darte un solo golpe. Joan se rió entre dientes, llegarás allí, pero no lo haré fácil. Eso es exactamente lo que quiero. Joan conversó con Wang Min un poco más antes de regresar a su habitación. Sin embargo, todavía le quedaba mucho tiempo y no quería volver a Cultivation Online tan rápido. Así, decidió jugar con la cítara. Después de tomar su cítara del armario, Joan fue al balcón y comenzó a tocarla. Aproximadamente una hora después, Makes You se quitó la consola de la cabeza y se sentó en la cama para mirar el reloj. Es casi medianoche. Sus oídos se contrajeron repentinamente cuando escuchó una melodía celestial que estimuló su cuerpo y la despertó al instante. Esta música Joan Rápidamente fue al balcón antes de mirar hacia la habitación de Joan, y sus ojos fueron inmediatamente bendecidos por el hermoso rostro de Joan que se vio realzado por la luz de la luna mientras tocaba la cítara con elegancia. Maxio abrió ligeramente la boca solo para cerrarla sin emitir ningún sonido, ya que no quería perturbar ese momento. Un minuto más tarde, después de tocar la nota final, Joan apoyó la mano en la cítara antes de volverse para mirar a Makes You con una sonrisa amable en su rostro. Oye, ha pasado un tiempo. ¿Pasó algo en Cultivation Online? Makes You no pudo evitar preguntar lo primero que se le pasó por la cabeza. Todo está bien en Cultivation Online, solo me estoy tomando un descanso. Ya veo. Makes you no sabía qué más decir. Después de un momento de silencio incómodo, Makes you inconscientemente pronunció, ¿quieres venir? Cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir, Joan ya respondió con un silencioso asentimiento. Estaré allí en un minuto. Déjame guardar la cítara primero.